Hola. Buenas noches. Buenas noches. Qué quién te gusta hablar? Con la llena Barrio. ¿La gina Barrio? Escúcheme señor. Le habla Mingo Rafael y acá, ¿se acuerda de él? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está, maestro? ¿Qué dice? Bien, bien. Muy contento y un gusto enorme hablar con vos. Gracias, viejo. escúchame, tenemos algunas novedades de que eh, posiblemente podrías pelear con él Morales. ¿Puede ser? pues algo? Eh... Yo sí estamos resfriado y no se me puede contar un secreto, pero <risa> efectivamente el 18 de diciembre voy a pelear con Ari Morales en Tijuana. ¿Cómo estás vos ahora? ¿Bien? Muy bien, estoy muy muy bien. Yo bueno, después de la, de la última pelea nunca había parado de entrenar. Ah, qué bien. Y bueno, y estaba, había empezado a trabajar musculación que no había trabajado para esa pelea y, este, y había empezado a trabajar, bueno, había preparado un trabajo físico para hacer porque yo pensaba pelear en noviembre o diciembre, pero bueno. Salió este, me hubiese gustado pelear acá el Tigre, pero salió esta pelea, esta chance con Eric, pelear en su casa, sí. y va a poner a su mamá de jurado, a, de, de árbitro, y los hermanos van a ser eh, los otros jurados, pero bueno, no hay ningún, los hermanos lo van a tener aquí en los sobrinitos, y, sí. y con eso sé que... es un fenómeno, no parece el humor siempre, ¿Eh? no parece el humor. Y bien, la verdad que estoy muy bien, no, no me interesa... Yo le dije a Mario, mira Mario, lo único que te voy a pedir es eh, la, que lo más que tengamos seguridad, que me maten cuando baje del ring, porque arriba lo quiero disfrutar, porque le voy a pegar una buena paliza. Ya el otro día diste una buena muestra cuando estuviste peleando, eh, se te ve que estás bien físicamente, eh, ahora imagino que si ver, seguiste entrenando vas a estar bárbaro. Yo voy a voy a, voy a hacer ahí una aclaración, eh. yo y mi equipo sabemos que no estaba no estaba en mis mejores condiciones eh. y que había mucha presión en el medio, sí que mostré nada más que bueno, un poco la experiencia y me moví un poco rival complicado, pero maniero, pero en realidad no tan mejor, mejor de noche, estaba muy ansioso por subir al ring con todas las presiones que tenía, pero esto va a ser distinto, además que vos fijate que siempre fui de visitante, siempre hice las cosas mejor, me motiva muchísimo más ir a pelear a la casa ajena, me encanta, lo disfruto muchísimo. Y estoy muy bien preparado y voy a llegar bárbaro. Eh, vamos a pelear en 138 libras, sí. que para mí, eh, haciendo un análisis, como me gusta el boxeo y por lo que sé de boxeo, es mucho para Eric Morales, 138 libras, ya que él siempre peleó de 22, 26 y eh, 26, 30. Sí. Y fue siempre su así Y yo... Mi carrera siempre fue en, en, en 35, 40, 30. Sí. O sea, o digamos en kilo el periodo hasta, hasta 58 900 y yo este siempre peleé de 59 para arriba. Claro, hay una diferencia de kilo a favor tuyo. la eh, diferencia de kilo ahora estoy tratando de rellenar eso de esos kilos en el músculo. Estoy haciendo mucha potencia en el gimnasio, estoy trabajando muy duro y bueno, Bueno, hablamos con mi equipo y nos pusimos a ocupar. mañana me voy a reunir con Mario igual, pero pero estamos de acuerdo con mi equipo que creo que Tigre es el mejor lugar para trabajar porque eh, creo que tanto como en el DF conozco a todo el mundo, tengo muchísimos amigos, eh, conozco a los Ángeles, tengo banda de amigos también y que uno depende de uno y de las ganas que tenga de triunfar. Yo cuando peleé con Marcelino Freitas me fui seis semanas para Bolívar donde hacía un frío terrible, sí que después la pelea fue en Miami en pleno verano y este y sin embargo hice una gran batalla que, que bueno lamentablemente perdí, después bueno. Para mí una de tus mejores peleas. Después fui a, a la casa de Rocky Juárez. Lamentablemente también me fue mal, pero pero bueno, ahora estoy y, y entrenando en el DF. Ahora voy a entrenar en Tigre y voy a demostrar que que depende de cada uno, me lo voy a demostrar yo principalmente que depende de cada uno que necesita, se necesita gastar dinero en, en concentraciones largas que uno lo puede hacer también en su casa. Seguro. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, muy feliz por la pelea. De hecho, cuando se me confirmó la pelea, no me dormí muy tarde esa noche de, de la alegría que tenía y la emoción que sentía porque no esperaba este año tener semejante chance. Nosotros, nosotros, le dimos la sorpresa a Pachorra, eh, le dimos la sorpresa a Pachorra, le avisamos antes, sí no igual Pachorra sabía señor boludo <risa> bueno eh Digamos, de, de, nosotros sabíamos después eh, a la semana pasada yo teníamos una alerta de que claro. simplemente y igualmente cuando yo estaba trabajando no necesitaba que, que me confirmen para empezar Sí. y ahora bueno la verdad que estoy trabajando sin, sin los ules sin sin tener que bajar de peso no estoy trabajando para bajar de peso, estoy trabajando para pelear como primera vez en mi vida estoy trabajando para la pelea, trabajando para el rival y me siento muy fuerte, me siento con muchas ganas y principalmente estoy bien de la cabeza, bien, bueno no bien de la cabeza, <risa> nunca estuve bien pero sino anímicamente y sí, muy bien y, y bueno eh, creo que Creo que va a ser una gran oportunidad poder enfrentarme a Eric Morales. Eric Morales ha tenido grandes batallas, grandes guerras, y ahora va a tener una que es grande, que, que bueno, yo estoy dispuesto a todo ahí arriba. Bueno, Rodrigo, eh, te agradecemos tus minutos, ya se nos va el, la radio, se nos va el tiempo. Gracias por atendernos, siempre estamos al lado tuyo, o sea que somos incondicionales tuyos. Y toda la suerte para el mundo, para vos. Gracias, papá. Un saludo para todos los fanaticados de boxeo y un abrazo grande para toda la Argentina.